La pareja se conoció durante el rodaje del recuerdo di amo in 1941. Sì, finché si, si scherza, va bene, ma. Ah, ma io facevo sul serio. Appunto. Continuando, mi sarei il loser, mi sarebbe stato peggio. C'è troppa differenza tra noi. Tu sei un signore. Ma che storia. Eh no, a Torre Rossa lo sanno tutti. Siete padrone di mezzo paese. Benissimo. E così ce n'è anche per te. Sai cosa voglio fare? Tu? Vuoi fare un telegramma? No. <risa> el flechazo entre ambos fue instantáneo lo malo es que de Sica estaba casado con la actriz Judita Risoni su historia de amor se mantuvo oculta durante bastantes años hasta que finalmente Vittorio logró divorciarse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 Like loved you. lo hizo muy discretamente rain, sin que nadie le reconociera shine. su trabajo sin que nadie le dedicara un homenaje mountain, rain, y rosario cayó en el olvido más absoluto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 The queen of hearts is always your best friend. Hoy me ha encantado rescatar del olvido al personaje de Rosario Pi Brujas, la primera directora de cine que rodó una película sonora en España.